Sí, porque hoy en día la música tropical chilena recibe un nuevo éxito musical con el lanzamiento de Amor del Bueno. Jano y Eric Berríos unen sus voces en esta colaboración que habla con、eh, romanticismo acerca del amor sincero que merece toda mujer. Bueno, todo acompañado con una producción audiovisual de lujo, incluyendo talentos como el productor musical Chemi, de, que trabajó con Marama, Luciano Pereira. El tremendo Gustavo Caluga, trompetista de Ricky m a r t i n Luis Fonsi, el grupo Frontera. Y el trabajo también audiovisual de Tres Film Chile, que ha hecho trabajos importantísimos para Américo, Leo Rey, Reggaeton Boys. Carla Melo, Angie d a k i y mucho más. Bueno, Jano, conocido por su participación en el programa de talentos Operación Triunfo Chile y por su estilo inconfundible y versátil que ha logrado el reconocimiento nacional e internacional con temas como Para Enamorarla, Si tú te vas, yo te amo y te prometo, siendo su música parte fundamental de diversas teleseries y programas de televisión. Por otro lado, Eric k Berríos, conocido por su tremenda voz,、eh, el cual en sus comienzos puso sello fundamental en, en agrupaciones como Tropical Sound, Mega. Apuesta hoy en día como solista con i m p o r t a n t í s i m o s éxitos, extrañándote, te olvidaré, te amo, el mix de Camilo s e s t o que lleva más de 6 millones de reproducciones a través de YouTube con colaboraciones con artistas como Santos Chávez, Los Vikings 5, Paula Rivas, Luis Lambis y mucho más. Damas y caballeros, el día de hoy tengo el privilegio, el placer de poder presentar en esta entrevista random el día de hoy. Vía telefónica tengo ya en la línea al tremendo Eric Berríos y a Jano, de, directamente desde la capital, chiquillos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo querido. ¿Cómo estáis, Mauri querido? o t a n t o s años? ¡Es él! ¡Es él! ¿Cómo estáis, Eric? Espectacular, aquí con mi compadre Jano promocionando, contento. Más lindo que el sol, el Jano. ¿Qué, qué Oiga,、eh, no, no se me ponga mentiroso porque no está específicamente con Jano. Recién vi un que e s t á a g a r r a d o del carro del supermercado. ¿eh? No, oye, ¿no p a r a s t e los chocolates?、Ta、no, me l o quede en e medio. una mañana o Bueno, la, la, la, las malas costumbres nunca dejan de. de... Es verdad, eso. Oye, bueno, gracias chiquillos por, por atender este contacto. Sé que ha sido una mañana、eh, muy, muy movida desde el día de ayer cuando hacen el lanzamiento. Pero, pero ¿cómo nace la idea, chiquillos, de poder juntarse, de poder hacer este, esta colaboración entre ambos?、Eh, dos de los máximos exponentes del, del talento nacional: Jano por su lado, Eric b e r r i o s con una carrera que va de menos a más. Y el día de hoy ha logrado también,、eh, no es menor, 6 millones de reproducciones a través de su canal de YouTube, con todo el trabajo audiovisual que lleva a, a la fecha. Uy, la, ¿Nos, pero... conocemos de nos conocemos hace rato, nos ¿sí? conocemos hace rato por ahí por el oscurito. Sí,、eh, y <ríe> no se dio. Bueno, usted es t e t i g o amigo mío. Yo me lo encontré por ahí por el casino. Conversamos yo siempre la vez pasada. También le di la primicia y le dije que tú me preguntaste qué, qué tenía ahora. Pues yo tenía planificado en mi cabeza soñadora de, de poder hacer un temita con el Eric. Y escucha, y, le escribí a mi compadre, le muestro la maqueta y. Y este resultado se dieron las cosas, se alinearon los planetas, como dice los el favorito c o n t é c o n la conferencia s t é c n i c o Así que se dio la, esa, esta belleza,、eh, digo con mucha humildad, porque lo hemos disfrutado, lo hemos pasado bien, la hemos cantado a ¡Ah, los padres.、Estamos Contentísimo de todo, todo esto y, y también agradecido y contentísimo de poder contactarnos contigo y c o Mauro por、bueno, Radio Carnaval. Yo, yo de, debo confesar algo: había escuchado la canción hace muchas semanas atrás、eh, y de verdad yo le dije,、eh, Jano, de verdad es un excelente trabajo.、Eh, solamente faltaba ver la p u e s t a audiovisual porque uno se, se, se lograba imaginar, a medida que iba escuchando la canción, me lograba imaginar con qué nos van a salir este par de secuaces en esta oportunidad. Eh, de... Oye, papá, ¿ya, ya, ya, viste como viste la, la actuación del principio, Sí. Yo, sí. yo estoy seguro que no tan solo las canciones hoy en día van a estar en las teleseres, i sino que uno de los dos va a terminar trabajando en algún área dramática hoy día. No, por eso, no, por eso, te está s diciendo la animación del principio, Sí. o sea, la, la actuación del principio. Dije, nos van a llamar de Mega, s a r i o uno de los dos. A, aparte, que me, me llamó la atención ver a Jano ahí de eh, sirviendo eh, algo que nunca hace él ahí atendiendo un bar. Sí,、no. Serví clavo, serví clavo. g r、claro, o a sea, c、no, i a l entrenamiento de Mauri Burkos, me, me costó. No, nunca yo dije, no, esto, esto no, tuvo, tuvo que haberse esforzado mucho, c a n o para、eres、haber hecho que, ese papel. Mauri, y lo único que no estaba、no、así como, como preparado, y me dice, la misma es i e m p r e s í dos deditos, tres de hielo, como que me lo hubiera aprendido de memoria, como que me lo sabía. Salió muy natural, m e j o s y me lo aprendiste ¿tú? muy bien. Y, antigu y antiguamente, antiguamente cuando Eric venía en Tofagasta, pedía una linterna y cuatro pilas. ¡Ah! <risa> ¡Ojo!、Oh, me dijiste recuerdo y me dijiste.、Sí. Le decía a <risa> tío Miguel, por favor, la misma cuenta de siempre. ¡Ay! ¡Tío Miguel, la misma! Oye, oye aprovecho de eso, entre paréntesis.、Eh, aprovecho de mandar el Vial Master Mix en el, en el casino de i n、sí. a s Tofagasta, la última vez que estuve. Y fue muy bonito verlo porque yo. Han sido súper importantes. No sé si lo están escuchando o no, pero aprovecho para mandarle un saludo al tío Miguel, a m a r t e l Mix, que eran los dueños de la cascada, donde partimos con Megapuesta, costurando, no sé, tres o cuatro veces al año. Y e l o、bueno, s u e n o súper i m p o r t a n t e para que la gente de allá nos conociera. Así que agradecerles, m a n d a r l e un cariño, pero enorme. Y al a r a d i o Carnaval, que siempre, nosotros como íbamos dos días, nos pegábamos un día ahí. Pero si、sí, la gente d a r a r a r a de o Carnaval. Sí. Sí. La, la, sí, la... No, yo no me acordaba que había hecho esa cortina. Sí, pues, sí. Pues, sí, sí. Tenemos una, unas cosas que tú todavía no, ni siquiera te acuerdas, estas fotografías tenemos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, oye, oye、eh, Eric, bueno, hoy en día el, el, el cariño de la gente del norte sigue siendo exactamente el mismo. Miles de seguidores en Tocopilla, en Antofagasta, en Tal Tal, en Mejillones, Calama, para qué decir.、Eh, y de la forma constante que hoy en día v i s i t a s la Perla del Norte presentándote ahí en el, en el Casino Enjoy,、eh, habla muy bien del, del trabajo que vienes haciendo. Tú, tus músicos y también tu tremendo equipo que está detrás. Sí, mira, yo lo, lo, que, lo que traté de hacer desde el principio, porque lo, lo fácil era como salir como Eric y Megapuestas. Claro. No, Eric y Megapuesta, que me asociaran. Porque la gente conocía el nombre nomás pues, de la banda, pero el, como el nombre de los músicos, no.、Pues. Entonces, ya yo poniéndome como músico, entonces yo creo que los, más, como los fans más duros conocían el nombre de los músicos. Pero. Quise partir solo, quise siempre estar proponiendo cosas distintas, cosas nuevas, y eso, y eso es como lo que estoy haciendo ahora: con Jano proponerse una canción nueva,、uh -huh. con un estilo de cumbia que es como cumbia argentina, cumbia gente argentina, y me gusta siempre estar proponiendo, siempre estar、eh, mostrándole a la gente y diciéndole le gusta o no le gusta. Si no le gusta, bueno, vamos con o t r a y no pasa nada,、claro. pero siempre estar proponiendo. Oye, el otro día、eh, escuchaba, por ejemplo, una grabación que hiciste Eric con los hermanos Rodríguez, el mix de, de Cristian Castro.、Eh, ¡Oye! e e s t á maravilloso, está maravilloso. Estaba viendo también lo, lo, lo, el, el homenaje también que, que le hiciste a, a los muchachos de la, del grupo Caricia, también con ese Deja de Soñar, Si Te Alejas, No、sí. Se Olvida. Clásicos también que están arraigados en, en, el, en el inconsciente colectivo de la, de la cumbia, aunque no es cumbia chilena, pero hoy en día un exponente, un músico chileno, un artista chileno. Que esté hoy en día tributando a grandes bandas que dejaron marcada ahí la, la, la, la música tropical, específicamente el grupo Caricia. Sí, p、pues、o eso, eso, bueno, los Carici a son s mis preferidos. fue es muy b o n i t o grabarla. De hecho, así como de, como anécdota, lloré cantando. esa canción Me imagino. Me imagino. Yo no sé si, yo, yo no me acuerdo de haber llorado alguna vez cantando. O sea, cantando, grabando. o e s t a b e Frustrado o mejor, en algo ú n m m e n t o El llanto venía el venía llanto después cuando había que pagar. Ese, ese, ese era el tema. t a m b i é n pero fue bonito grabar、sí. esto. Y también, como todo, todo esto me está diciendo de los mix, y la primera que g r a b é fue el de Camilo Sesto. Y me costó mucho s u b i esto, porque no, como venía con mis canciones originales, ¿Claro? me costó mucho tomar la decisión de hacer c o h e r Y sabéis que no me arrepiento para nada. Creo que la gente, porque yo n o trabaja con el público. Y el público, yo creo que agradece un montón escuchar la voz de tu, de tu artista,、uh -huh. no sé si favorito, pero el artista que tú escuchas, cantando canciones que ya conoces. p u e s t e d i j e Janito, hazme caso y a hazlo, dígate una canción así. í q a n i t o Vamos a hacer un cover Claro, pasó, por ejemplo, el mix de Juan Gabriel, el mix de, de Camilo Sexto,、eh, lo, lo que hiciste Rocío, también con, con Rocío, Rocío d u r c a l también.、Eh, mm. Y hoy en día también eh, abriéndote, eh, a, en este caso, hacer feed también con otro s artista. s、eh, Y ambos también han incursionado, ¿Qué? ¿Qué? por ejemplo, en, en poder hacer、eh, feed de, de, de otros estilos musicales que a lo mejor. Eh, en su momento lo manejaban, lo dominaban, pero, pero poder plasmarlo en, en un tema audiovisual, en una letra, en una canción, en una música, ponerle el sentimiento, porque cada, cada, cada canción, cada feed o, o, o cada éxito que ustedes preparan lleva el mismo sentimiento. Es como un, un parto muchas veces de poder esperar cómo va a ser el nacimiento y cómo la gente también lo va a recepcionar. Es, es hermoso. Yo, yo, Mauri, yo también, bueno, no quiero sonar más cadero, pero. Eh, Para mí también es un honor con mi compadre, y yo cantando sus canciones también,、eh, como todos, como muchos cantantes que nos están escuchando ahora en el Radio Carnaval, que cantan el mix de Camilo Sexto extrañándote, ¿no eh, cantando las canciones de Eric y hoy en día cantar una canción con él, formar migas,、eh, porque nos conocíamos hace tiempo, pero, pero hoy en día h e m o、no, s a c í a a d o una a misión linda,、eh, con su familia, que es hermosísima, también mucho cariño. Entonces, de verdad que estoy muy contento. Ayer, ayer tuvimos la oportunidad de, de ser invitados por Álvaro Belli a su concierto de 25 años de trayectoria、eh, en la cúpula ahí en el Santiago. Ya. En el teatro. Y justo、pues, estaba invitado Américo, Pablo Herrera, Oscar Andrade, Carolina Molina. Y estos dos h m i l d e s e r v i d o r e s ahí cantando. Justo cuando se había lanzado a las 4 de la tarde el videoclip, nos toca cantar en la noche y presentar la canción. Y fue una muy buena recepción. Aparte, yo digo. Y no vengo solo esta noche con t s e i s de Río y que me la tendan los churrines para arriba del escenario. Me imagino. Bueno, acá, acá, desde los churrines hasta otras cosas más, iban, iban, iban y venían, entonces. Así que de, de, de mañana, cuando l l e g a n todos, tengo un emprendimiento v en de lencería. Hasta, hasta, hasta, hasta hijos hay por ahí, tengo entendido. <risa> oye, Eri. i c u Sí, oye, Eri,、eh, Jano, ¿cómo, ¿cómo fue una cosa en la letra? Eh, una cosa es la canción, la grabación,、eh, y, y lo otro, poder llevarlo también al tema audiovisual.、Eh, ¿Cómo nace la idea? Porque el, el video está muy bien hecho,、eh, con, un, con, una, con una imagen de verdad, de, de calidad. Agradecerle a el tremendo trabajo que hacen los chiquillos de tres films, por lo demás, que han hecho maravillosos trabajos、eh, a nivel país.、Eh. ¿Cómo fue plasmarlo, llevarlo a cabo,、eh, poder juntarse, hacer esta grabación? Ya lo venía haciendo Jano cuando, cuando hizo algo parecido ahí con, con los muchachos del combo con clase. Y en esta oportunidad con, con Eric. Mira, yo、eh, le presenté la canción. Yo, yo escribí la canción, no es ni v i v e n c i aprobó i e n nada. Sí había visto de repente、uh, de, que se plasma la idea en el video de, de chicas, de una moza de repente que son quizá abordadas por. No quieren tener una relación pasajera, sino que quieren tener una relación en serio. Y me ocurre la letra, se la mando a Leris. El Leris le acusa, me dice: e s t á buena la letra. Yo le digo: Si queréis, modifiquemosle algo, métele letra tú. No, me dijo: Está maravilloso, vamos con eso. é l g r a b ó en Santiago, yo grabé en Antofagasta y se mandaron todos los instrumentos también a Argentina, donde fue mezclado, m a s t e r i z a d o producido por Femi. Y es la tercera canción que trabajo con él, estoy encantado porque es un, un, un tremendo productor. Y, y nace esta canción, pues yo, yo cuando me imagino algo así como me imaginé cantándola con e d d i c después de que conversamos con el c ó m i o con c l a s y que hicimos esta canción con Ariel、eh, Sin Su Amor,、eh, yo ya venía con, con, con ese apodado de con quién voy a grabar la siguiente canción y me encantaría grabarla con el e d i c a ver qué me dice. Y tener esta, este buen recibimiento por parte de él. Fue el, el, el plus para, como te digo, para que se creara e s t e hermoso. Y coincidía que, que tres films iba a estar en Santiago, que están rompiendo la cava. De hecho, la próxima semana le van a grabar a Antonio Río.、Uh -huh. En、eh, cuanto a la semana, grabaron a r e g g a e t on Boys, a, a Daki. Eh, eh, y me dice, oye, tengo un día libre, grabemos el video, qué idea tenéis. Y te a t e s t n las manos que hice la letra en el video Kick. Contamos con dos modelos maravillosos que se portaron en 7. La v a r i la Roxy,、eh, con los músicos del, del Eric también que se portaron los i El e Gustavo Calú aparece en el video también.、Sí. Eh, así que, no, maravilloso, todos estamos contentísimos. Sí, fue muy bonito, fue muy bonito el video. Y... todo el trabajo en general,、sí. la canción, el video, todo el trabajo, ha sido muy bonito. Y sabéis que más que, más que todo, ha sido bonito conocer como a, a Jano, porque una cosa es conocerlo como de forma. De forma así como por encima, p a r e c que uno se encuentra con los pares y un abrazo, la cosa, pero c o n o c i e n d o a c 100 personas es muy linda p e r s o n acá. Me alegro mucho que podamos haber dejado un trabajo, que hayamos dejado un trabajo plasmado, porque、um, un compadre súper trabajador, talentoso y, y de regiones, y ciertas regiones es difícil, compadre. En un país como este, entonces. No, me, me alegro mucho conocerlo. Muy lindo. Sí,、no、la f i a espectacular también. Te, te entrego todo. Ahora, ahora, me imagino que, ahora me imagino que dormir con él también va a ser especial. No, bueno,、la、una mano que、fue. es musculoso, bonito. <risa> Ay,、sí. es, es como es, podríamos hacer el, el lado B de amor del bueno, lo que no se vio en, en la grabación.、No、Pero mira, si te contó que él dijo que hizo la canción. Y dijo: Y pensé en Eric, imagínate, amor de uno está pensando en mí. ¿Qué está pensando?、Bro? Es que a lo, mejor se habrá qu buena, a lo mejor se habrá quedado pegado con el amor de papel, pues, sí,、eh, en una de esas. p u e d e ser. Claro. Oye, chiquillos, bueno, durante estos días están full di、eh, difusión de, de, de esto, pero, pero me imagino que esto n o va a quedar acá, pues, van a quedar, ambos quedan con la, con la espinita de poder seguir haciendo cosas.、Eh, Eric le ha, abierto, le ha abierto la puerta a, a muchos otros artistas, ha grabado.、Eh, ¿Qué decir? Ha hecho distintos f e a s Jano, por, por lo consiguiente hoy en día, pero se, seguir haciendo colaboraciones, muchachos, eso habla muy bien también de que la música sigue para, para compartir y no para competir. Nosotros estamos en esa también, yo estoy muy agradecido de Leir, porque、eh, también yo, yo uno siempre espera, es tonto, porque uno cuando manda un mensaje también espera el rechazo, porque también lo ha tenido de otros, de otros artistas,、eh, que de repente como, como que te dejan el disco, no te contestan. Y ayer ha sido u c h a enorme el apoyo, y lo mismo hace con o t r o g r u p o Bolivia, Argentina, en, aquí también en Chile, gente gente del sur, gente del norte. No sé, es claro, i porque como tú d i j e s crear esa e simbiosis, a s esa alianza de poder apoyarnos. Pero o sabes que más allá, m a u r i más allá de eso, que tú me, me estás nombrando a mí, como, a mí me gusta mucho compartir, pero también siento que, que hay mucho talento en Chile, m a u r i Sí. Sí, sí, sí. Hay mucho talento y lo que necesita es oportunidad, compadre. Y no es que. es una Yo siento que es como una, un granito de arena.、Uh -huh. Porque necesitan que lo escuchen, p o r loco. Necesitan que les den una manito y listo. Y a veces basta con eso para que se abran camino y listo. O a veces. Eh, ¿Cómo se llama eso? s e l o porque te escucho. Es que, es que la, hay, ahí, te demuestra, ahí te demuestra la simpleza del artista.、Bro. Como recién lo, lo comentaba Jano, él golpeó puerta, hizo llamadas telefónicas, mandó WhatsApp y muchos le cerraron la puerta. Pero por el otro lado, Eric, que ha tenido la. Y yo tengo el, el, el placer de poder conocerlo, de poder compartir con él desde cuando estaba, cuando tenía. Era un cabrito, cuando recién estaba debutando ahí en la Estación Central en Santiago con, con su ex banda, los, los Tropical. La, la simpleza y la sencillez sigue siendo exactamente la misma arriba del escenario. Es... Abajo del escenario, detrás del escenario,、eh, como una persona más,、eh, tú lo puedes ver en la calle perfectamente.、Eh, y, y la gente aquí me lo ratifica: dice Eric, la tremenda humildad y tremendo artista. Saludos a ambos, buen trabajo, me gustó, felicitaciones. Y eso habla、eh, muy bien de, de, de, de cómo te ha ido、eh, ganando la gente en tus distintas etapas de, de, de, de carrera, p、pues, Eric. Y o ha sido bonito, igual que han pasado, ha pasado muchos años, 25, desde que yo llegué a los Tropical, que es como la. Como, eh, o sea, toda la vida he cantado, pero profesionalmente desde los 18 en los trópicos. Y、eh, eso es lo más lindo, compadre. Que hayan quedado algunas canciones, como por ejemplo el bailantero parrandero, o b o r r a c h i t o Quédate aquí, quédate aquí. Que son canciones que yo donde voy ya las, las canto y quedaron. Entonces, sentirte r como s e parte, como de por último, del, del, de la biblioteca de Cumbia de Chile, para mí es una maravilla.、Po. Yo no, no me lo imaginé ni c n mis mejores sueños, Mauricio. entonces, d o y í a que a gente que sí pasa, contar con cariño de, de alta gente que me escucha,、uh -huh. es una maravilla. una maravilla Dice, a Eric lo conozco desde cuando usaba visos. ¡Andale, <risa> <risa> cabrón! ¿Llamaste foto? Sí, el sí bueno, aquí, en aquellos años.、Eh, no. Cuando había p e n o s Claro. Cuando había pelos. <risa> Bueno, eh, eh, contento, contento y feliz de este nuevo aporte a la música chilena, nuevo aporte a la música tropical,、eh, y de, donde hoy en día seguimos、eh, esperanzados nosotros como medio、eh, de, de poder seguir eh, dignificando eh, al artista chileno y específicamente seguir avanzando en, en esta ley. Eh, que esperamos que los miles de reproducciones también se convierten en un respaldo importantísimo para tantos artistas de nuestro país que hoy en día suben humildemente su material a las distintas plataformas y que hoy en día、eh, no son económicamente remunerados. Esperamos que esa ley siga avanzando porque hay que brindarle ese respaldo, ese cariño y ese reconocimiento a tantos artistas que muchas veces se meten la mano al bolsillo para seguir costeando su carrera y han ido escalando peldaño tras peldaño y hoy en día también. Como lo decía Eric, como lo decía Jano, necesitamos que se le abran miles de oportunidades y miles de puertas a las nuevas generaciones también que hoy en día vienen haciendo música independiente del estilo musical. Pero necesitamos que esas puertas se abran. Qué lindo, Billy. Ojalá que sí, ojalá que sí, que sí sea. Pero la cumbia hoy día está también en un momento súper bonito. No solamente aquí en Chile, sino que en Latinoamérica. De hecho, Jano me venía escuchando a algunos grupos de cumbia que no había escuchado nunca yo en mi vida. Pero que tienen un montón de reproducciones y me gusta mucho, porque yo vengo de, de esos lagos en la radio de cultura. Yo vengo de, Como he escuchado toda la vida Cumbia,、uh -huh. en el año 90 por ahí, no, la, la Cumbia e a que escuchaba Cumbia, era picante, era así nomás, era así nomás. La clase social era mucho más cara que escuchaba Cumbia, era picante, era t o r r e n t e era de población. Hoy día la Cumbia ya se vistió de gala, po, compadre. no solamente de gala, sino que traspasó como las barreras sociales y eso. q Un e u cumbiero como yo viva ese proceso que ha tenido la cumbia es súper lindo. Es como compadre s que han hecho un trabajo impecable en el caso de Américo, las noches de brujas, la noche, que llevaron como al, al próximo nivel la cumbia y son responsables de que la cumbia hoy día sea mirada de otra manera、claro. y e s c u c h a n todas las casas y en todas las clases sociales. Bueno, tú dices que, que, traspase, que traspase frontera. Aquí me dice Mauri, dile a l e r i y que aquí en Brasil, en mi casa, solamente toca él en mi fiesta. No hay más. <risa> ¡Ah, qué cabrisa, ¡Qué oh, Bien, él, dice acá: qué Escuchen este mensaje. Qué maravilla dices, qué maravilla Qué Saludos a mi. No, no hablar, Yo, ninguna, ¿eh? escuchen, escuchen este c c u h e e n s mensaje. Saludos a mi cabo reserva Alejandro de parte, de la,、ah, de, parte de la Abdullah y que siga adelante y que vengan más proyectos. Es muy i e n a p l i a este. Cuando me creía Luis Miguel. Me... Yo juraba que me iban a cortar el pelo me i b a a poner rubio y a ser famosos. Y me iban a c o r t a la c r e s Los lo, lo, lo rubios es lo que menos hubo, parece. No, no, lo que m a c h i q u i l l o s Bueno, les dejo los micrófonos de la radio para que extiendan el saludo a las nueve comunas de la región de Antofagasta, la gente que nos escucha en Chile, la gente que nos escucha en el mundo, mucha gente que sigue la, la señal de carnaval、eh, en distintas plataformas, en distintos lugares del mundo. Por lo demás, y tienen un claro ejemplo de lo que pasa en Brasil, nos escuchan en Estados Unidos y en otras partes.、Eh, y es momento también para poder presentar también este tremendo éxito de la mano de Jano y Eric Berrios. Si、sí, no, m i a primero que todo, Mauri. Te、quiero agradecer a ti, a toda la Radio Carnaval, al f l a g o a toda la gente que trabaja ahí, de verdad. Muchas gracias por apoyar todos los proyectos, no solamente el míos, i n o que del Eric, de l e r i c de toda la gente que está haciendo música tropical. El apoyo es gigante, tus entrevistas son maravillosas, siempre, compadre.、Eh, de verdad, muy contento. Gracias, Dios te bendiga por eso, por ser tan buena persona y, y, y siempre estar con tu disposición, amigo mío. Y a usted, muchacho. Gracias a ti. Y nada. Por, uh, para, para no alargarnos mucho, despedirnos diciéndole a toda la gente sí, que vayan、trabajo. a YouTube, que busquen Amor del Bueno, Eric Berríos Jano, que lo v i v e n en la Radio Carnaval.、Sí. Que lo v i v e n en la Radio Carnaval. Están todas las plataformas musicales, tanto en, en, en, en el perfil del Eric como en el perfil de Jano.、Eh, estamos en las redes sociales: Jano Oficial,、eh, Eric Berríos también Oficial, para que nos sigan y, y contestamos ahí todos los mensajitos. Eh, gracias, Radio Carnaval, y presentamos el tema, ¿no? Sí, pues este es el、eh, t a m o r del Bueno, lo escuchas en tu Radio Carnaval. j a n o Eric Berni. Ella viene bailando con su falda al vuelo, sus ojos me miran, me quitan el sueño. Dice que no quiere promesas al viento, que quiero, cariño, que dure en el BOOM Que ustedes ya pueden solicitar también a través de Radio Carnaval, distinto en nuestras distintas plataformas también ahí, para que puedan solicitar este nuevo éxito que ya está disponible en nuestra parrilla musical Amor del Bueno Eric b e r r i o s y el Tremendo Jano. Nos vamos a la pausa, luego regresamos con la central informativa a esta hora de la tarde.